Las características son amplitud, rango dinámico, frecuencia, tiempo y timbre. Radio Universidad Occidente presenta Ozono, música instrumental, Ozono, música experimental, Ozono, electroacústica. Iniciamos. Bienvenidos a una emisión del programa Ozono que se transmite vía amplitud modulada por Radio Universidad de Occidente en la dirección electrónica http://radio.udo.mx. Y saludamos también a quienes nos escuchan vía multiplex en diferentes emisoras, entre ellas r a d i o v i s i ó n c o m m x Y las que se irán agregando a la lista, le s s a l u d a su amiga Fátima Flores a nombre de Álvaro Robles en la producción. Hoy les vamos a presentar seis melodías a lo largo del programa, así que sin mucho preámbulo, iniciemos de una vez para que nos alcance el tiempo. Y esto es del álbum F-Zero. Vamos a escuchar a Chain con esto que se llama Mute City. Instrumental. La melodía Mute City, extraída del material F-Zero, y vamos rápidamente con la siguiente pieza del día de hoy. Y esta es extraída del álbum Rob Rush, publicado por Electronic Arts, y es remasterizada por Master Hatcher. Escuchemos Concrete Keys. Sonon, música experimental. Álbum Road r a s h escuchamos Concrete Kiss, interpretado por Master Hatchet. Y pues continuando con el programa, es el turno ahora de quien sea, se a s e llama Ryan A.B., interpretado del álbum R.C. Proham, la melodía Left in the Dust. Son. Electroacústica. Era lo que nos ha interpretado Ryan A.B. del álbum Aircy Pro. Recuerda que estás escuchando el programa Ozono y, estando aproximadamente a la mitad de esta edición, aprovechamos el tiempo y vamos rápidamente con Paragon, quien interpreta Mind w h l l s FFMQS. Escuchemos. Son música instrumental. FFMQS era lo que nos e ha interpretado. Paragon es el turno ahora de For Fallen ejecutando la melodía Descending into the Frey del álbum UE. Ozono, música experimental. Yui, escuchamos a f o r Fallen con la melodía de Send Me Into the Frame. Nos queda el tiempo suficiente para mandar una última melodía, así que vamos a cerrar el programa de hoy con s n a p e Frame, ejecutando esto que se llama Break the Silence. Sonos, Electroacústica. Break the Silence, ejecutada por Snapple Man. Hemos llegado al final de esta emisión de o z o n Recuerda que puedes comunicarte con nosotros mediante dos vías. La primera, ya sabes, es dejando tu recadito, sugerencia o alguna duda al teléfono 818-2025. Y la segunda, pues, es escribiendo un correo electrónico a la dirección x e u d o m o c h i s u d o m x Saludamos a quienes nos escuchan en el sistema multiplex y en r a d i o v i s i ó n c o m m x Y un saludo a todos aquellos chavos que andan por allá transmitiendo también. Y a ustedes que nos escuchan desde internet y desde su casita. Estuvo en la conducción su amiga Fátima Flores, quien se despide a nombre de Álvaro Robles en la producción. Hasta pronto y que tengan una excelente noche.